Llegamos a, la, a una conclusión de ir profundizando la necesidad de la reglamentación del artículo 149 para que ponga un poquito más de claridad a qué universo pertenecen y cómo podemos seguir fortaleciendo también esa, esa, ese sector de la comunicación comunitaria que es las radios escolares comunitarias que todavía tienen algunos vacíos de, de, de, de dónde ir este, para... re,、eh, generando las conexiones legales para su licencia.